Comentarte, como bien sabrás, si eres seguidor de este programa Euskal Música, que este programa también lo puedes escuchar el fin de semana, tanto el sábado como el domingo, en la misma franja horaria de 6 a 7 y media de la tarde, en el mismo dial, el 100.8 de FM de Berriozar y Ratia, pero eso sí, en redifusión, en repetición. Y en cuanto concluye el programa de hoy jueves y de todos los jueves, lo subimos a las redes sociales.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 La agenda de conciertos con sus respectivos carteles, videoclips y temas musicales Todo ello en twitter.com barra euskalmusica.fm Y en facebook.com barra euskalmusica.berriozar y ratia Último programa del mes de abril, jueves 26 en directo, sábado 28, domingo 29 de abril del 2018 en redifusión Hoy escucharemos, entre otros, a doctor Deseo, que vuelva a la carga con su nuevo trabajo discográfico La Fuerza de la Fragilidad, Palabras ante el Espejo, CD, DVD y Libro. También escucharemos lo nuevo de Shiroka, el álbum Burus Verá. Escucharemos los temas Esdida Caldú y Burus Verá, tema que da título a este nuevo trabajo de estudio. Nos iremos con el segundo trabajo discográfico de la banda Illinois. Por supuesto, no podrá faltar la fuerza de Echaya queroac con el regreso con su nuevo larga duración Lourdes Rebeldean. O por supuesto, la formación Gasteistarra Sociedad Alcohólica con su sistema antisocial esto es un adelanto de lo que te vas a poder de lo que vas a poder escuchar durante esta próxima hora y media durante estos próximos 90 minutos en una nueva edición del programa Euskal música tocita con la música local la música que se realiza en Eu buscarría en todos sus estilos musicales jueves en riguroso directo fin de semana en redifusión en repetición aquí en berriozar graciaia en el 100.8 de fm Y vamos a comenzar la última edición del mes de abril y lo vamos a hacer con la formación Doctor Deseo, que lanza su nuevo disco La Fuerza de la Fragilidad, Palabras ante el Espejo. El trabajo se compone de un libro de 200 páginas que incluye las letras de todas las canciones escritas por la banda hasta la fecha y un CD con 8 nuevas composiciones y 3 versiones de temas de la banda tocados junto a la Orquesta Sinfónica de Euskadi, que también se pueden ver en DVD junto al videoclip de la canción Adiós. Doctor Deseo utiliza en sus letras el verbo bailar y lo hace constantemente. Bailando agradecen a la gente, bailando se agradan a ellos mismos. En todas las canciones cañeras del disco hay elementos del Galaxy Music y del Dance compaginándolos con matices del rock guitarrero intenso y cañero que pueden evocar al Galaxy australiano, al grunge americano guitarreo Y siempre... Hay elementos de música dense, intercalados y en los estribillos Es el regreso de Francis, es el regreso de Doctor Deseo La fuerza de la fragilidad, palabras ante el espejo Lo que vamos a escuchar, los temas ni Nire Monstrua y Adiós Con ellos comenzamos una nueva edición de Euskal Música Música BioOS muchas, muchas grafs aiós Estamos sonando dos de los temas incluidos en el CD DVD Libro de Doctor Deseo, con ese álbum La fuerza de la fragilidad, Palabras en el espejo, lo que escuchábamos, los temas Ni de monstruo y adiós. Y ahora nos vamos con la formación Siroca compuesta por María Rivero, Gorka Chamorro Eri C. Pérez y Joseba Urruela que regresan con su nuevo trabajo de estudio Burus Vera, el quinto en la carrera musical de la banda. Sus cuatro trabajos anteriores, Aise que en 2009 Karoshi en 2011 Iru SZN en 2013 y Ura en 2016. Este quinto trabajo ha sido grabado en los estudios Musicom y editado a principios de este año del 2018. Nos quedamos pues con este nuevo larga duración de Shiroka y del text extraemos los temas Estira Galdú y Burus Vera, tema que da título Al nuevo Larga duración sonando la formación Siroca con los temas de Estira Caldú y Burus Vera, tema que da título a lo que es el quinto trabajo de estudio de esta formación, compuesta por María Rivero, Gorka Chamorro, Eriz Pérez y Joseba Urruela. Y nos vamos ahora con la formación de Gurain y que regresan con nuevo disco No en mi nombre, un CD grabado en los estudios K por Alberto y en el cual te vas a encontrar seis canciones. Este es el segundo trabajo después de editar en 2016 su álbum debut, Illinois No en mi nombre, los temas, asumo cualquier error y rodeado de gaviotas. so de los lamentos puede que tengas razón pero juzgas por fuera Mientras avanzas, hay que soportar sin dejar de avanzar. Así es como se gana. para esta formación, para Illinois, después de tirar en 2016 su primer trabajo, ahora regresan con este álbum No en mi nombre, y ahí estaban sonando los temas, Asumo Cualquier Error y Rodeado de Gaviotas. Y el primer superfans de la banda Echaya Keroak es el propio cantante y fundador Aitor Ibarra O Awo Echayak En esta travesía musical Awo se ha rodeado De viejos y nuevos amigos Awo ha logrado Un grupo potente Y con una pegada De su sonido Echayakeruak Grabó el año pasado Naufraguak Primer disco de la banda Que contiene 5 canciones Ahora Un año después Regresan con su segundo disco De estudio Lure el Rebeldean Grabado en los estudios Ame de Mutri Cuejo Sello Bagabiga La formación Para este nuevo Larga duración La componen Yones a La batería Dan Hoyos a la guitarra Y coros Joshua a la guitarra Y coros A Azular a las percusiones Y Aguo a la voz Segundo trabajo discográfico Para Chaya Keroak Del álbum Lure es rebeldeán Te extraemos los temas aurre es kuak Inai ta esin Música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 Euskal Música en las redes sociales Sigues sí en la sintonía de Berriozar y Ratia Sigues sí en la sintonía del 100.8 de la FM en una nueva edición del programa Euskal Música Ya sabes que estamos cada jueves contigo en riguroso directo cada fin de semana en redifusión en la misma franja horaria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 sin descanso, Bruna Pura Evadello es que en tan corto periodo de tiempo la banda ha publicado LP con el agua al cuello en 2014 y el LP Impune un año más tarde en 2015 y ha girado constantemente a lo largo y ancho de todo le estaba ofreciendo unos directos impactantes derrochando energía a raudales, la formación la componen Iñaki la voz, Brunch a la guitarra Gorka la guitarra y Coros, Diego al bajo y Jorge a la batería, ya estuvieron por aquí presentando su nuevo trabajo discográfico, nos dejaron su disco y ahora lo que vamos a hacer es introducir producirnos en ese su álbum El Filo y de él extraer los temas El Salto y Prohibido Soñar. a la caña de esta formación de nafarroa la caña demos con ese álbum el filo los temas el salto y prohibido pensar y seguimos con caña ya que nos amos con la formación de gaste sociedad alcohólica que ha lanzado sistema antisocial su nuevo trabajo de estudio distribuido por el sello maldito récords y grabados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 está la caña y la fuerza que le caracteriza a Sociaza Alcohólica con este nuevo larga duración Sistema Antisocial, los temas más ruinas y desconocido habitual. Cambiamos radicalmente de estilo musical y nos vamos con música bailable. Nos vamos con C.S.A.T.E.C. Banda Donostierra, creada en 2009, que vuelve con su quinto trabajo de estudio, Ibilita y Kasten da Erorchen. Y vuelven al estudio Igaín para que el técnico Ari Charregui realice la grabación y mezclas en julio y agosto del 2017. Este nuevo trabajo ha tenido varias colaboraciones. Aleska TV, Pello Raquel, Onincha, Eli Yone, Coban y Garazi Eraúl, Sesatek a su quinto disco lo titula "Hibilita y Kastenda Erotzen", sin perder el habitual ritmo de alegría en la cabeza de la banda, destila las diferentes ramas del rock amplio, rock, rock melódico, punk, punk melódico. Sesatek lanza su disco más leñero. Sesatek lo componen había la voz, Michus a la voz, un ahí bajo y voces Antón, trompeta y voces Manex, trombón y voces Joaquín, batería y voces Bierbu, guitarra y voces Y Yulen, guitarra y voces nuevo larga duración para Se Satek Y Bilita y Kastendair Orchen De él te los temas Zapata, gastá tu herren Y su hola tu batén Música zonan La música de Sesate con ese nuevo trabajo de estudio, Ibiltan y Kastener y los temas Zapata Kastatu Arren y Su Olatu Batten, y ahora nos vamos a ir con un poquito de mexicanas, nos vamos a ir con los sopilotes chirriaus que surgen como continuación de la banda de Naparmex Impecables ante el poco tiempo del que disponen antes del verano para dar forma a las canciones y grabar un disco, la banda decide grabar una maqueta EP llamada Naparmex, al igual que las grabaciones de Impecables, la banda ha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 Te cirriaus. un amor que no cae cuando tropieza. ¿Qué te espera si no estás? Que no sabe de traiciones. Cuando tuve que marchar lejos de aquí. Sin poder decirte adiós Sin poder decirte quiero Y el dolor Cuando te arrancan la piel Cuando me alejan de ti Cuando juegan con tus besos Cuando lloro Por todo lo que te di Por todo lo que perdí Quiero estar entre tus brazos ¿Qué voy a hacer con tanto dolor qué voy a hacer con tanto dolor siete mares cruce sin capitán sin miedo a naufragar por ti tengo miedo de no volverte a ver. Eta esperada I condenada no volve I condenada no volve Kaixama Hamaika hilabetea, hamaika horri, hamaika saialakera. Babengoz gauzan aizen esateko dauzkadanak, era egokia nadierazteko. Beti bultzan gaituzu eiritzeak ematera. Arazoi aurre egitera. Baina ulertzea nahiko nuke hartu nituen erabakiek oso bestelako bide batetik eraman autela, eta ezinezkoa ezkoa zizaidala ezera ipatzea. Orain kontatuko nizkizute hainbat gertak izun. Zenbatetan ikusi zaituan, bertatik baina urruti, Zenbat eta ni egin dio dan zuri besarka da bat emateari Beldur nintzelako zureganatuko zenituela nire urduritasunak, bezkak, ezin egonak. Alase zen, bizi poza eman beharrean zama bat gehiago. Lehen gutxi bat zenituen. Espetxean daramadan denboran, algarai berrak egin ditutain bat konturekin. Gauza gutxi behar dut pozik sentitzeko, askotan amestea dera ere nahikoa zait. Aspaldiko lagoak ere bertan dira. Eta bai, zutaz ere hitze egin bidate. Etan nire baitan utsune bat bete gabe geratzen da lokuturetatik ditzutakoa. Zure begira da behar haserretua bada ere. Zu berriz ikustea. Enebesoak enebegiak zurekin batera, Bizitzak ezin beste zapurtutako gure arteko katea berregitea. egitea. Behin, eta berriro. Luce joango da guberri zetxean elkartzea. Bitartean, badaukagu aukera hormat tarte honetan aurkitzeko. Badakit bidaia luzea dela, neketsua, baina itxarupen aukazu. Bazen garaia ezta, babai, azkenean amaitu dut, eta zin egiten dizot ez dela azkenengoa izango. Musu eta besarkada erraldoi bat zuretzako, eta jakizu nik ere maite zaitu dela. Biotz biotzez, Mikel. Zoriako espetxetik, Mikel Arretxe Salbide. Gitar, sin miedo a naufragar por ti Tengo miedo de no volverte a ver De morir desesperada Y condenada a no volver Y condenada dos de los temas extraídos de lo que es el tercer trabajo para la formación Sopilotes Chirriaus, el álbum Entre Achunes y Culebras, los temas Siete Mares y Controli Gaber, recuerda que toda la discografía de los Sopilotes Chirriaus te la puedes descargar gratuitamente dentro de la página de la banda y ahora nos vamos a ir al recuerdo nos vamos a ir con el álbum Amai Gaber Berria, nos vamos a ir con la formación de Bilbo idiots y, y con uno de los grandes clásicos de esta banda, el tema Saspiate Saspi foreign de Bilbo idiots con el álbum Amaiga Beberria y con el tema Saspiate, vamos a poner ya el punto y final a una nueva edición del programa Euskal Música, la edición de este jueves 26 de abril en directo, sábado 28, domingo 29 de abril en Redifusión. Hemos escuchado a Doctor Deseo con su nuevo larga duración CD, DVD y libro La Fuerza de la Fragilidad Palabras ante el Espejo. Nos hemos ido con el nuevo trabajo de Shiroka, también No en mi nombre, segundo larga duración para Illinois, Echayake Keroak, Moss, Sociedad Alcohólica Sesatec y Sopilote Chirriaos con su tercer trabajo entre Achunes y Culebras y nos hemos ido al recuerdo con ellos con desde Bilbo, el tema Saspiate incluido dentro del álbum Amaiga de Berria. Nosotros que ponemos ya el punto y final a una nueva edición del programa de Euskal Música recuerda que volvemos dentro de 7 días ya en el mes de mayo para compartir contigo todo lo relacionado a la música local, a la música que se realiza en Euskal de en todos sus estilos musicales. Hasta entonces, saludos agur. Gratia en el 100.8 DFM